por la otra oreja. Y recibimos mensaje desde desde Medellín. Dice un saludito desde Medellín, Locombia, escuchando esta otra origita antiofacilista. Eh, gracias Álvaro y Lucy. Eh, Ana Josefina dice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 Por supuesto, Guillermo, escuchando la otra oreja. Eh, Patti, desde desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, desde la comunidad Junach, que cumple 25 años. La comunidad hunach que saludamos con, con mucho cariño, con muchísimo cariño.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 No quiere más, machismo y fascismo, no queremos más. ¿Y por qué no reaccionan, llorizquen y no accionan?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 revolución productiva comida prohibida obligada a miseriaria donde sobra la tierra revolución productiva comida prohibida obligada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 Sembrando los pueblos Con la esperanza En el aliento Van por los caminos, con su cora son nos enseñaron a luchar por ella, por la memoria, por la historia, contra el tirano, en pie de lucha y sin miedo estamos. Tegido fuerte de dignidad La otra oreja latinoamericana Y volvemos a escuchar ¿Te parece Víctor Jara? Uy, uh, sí ¿Y Ana Tijú? ¿Te gusta? Uh, sí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 yeah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 Bueno, y nos despedimos. Así gracias, Pablo uso en la operación psicotécnica. canta por favor. Eh, bueno. A los oyentes le habla Nevenka. Eh. No, a te hablo. Hasta la venta, Venceremos. Aprendimos a quererte Desde tu histórica altura del sol de tu bravura le puso acerco a la muerte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara viene la brisa la bandera, com la luz de tu somrisa I aquí se queda la clara la entranyable transparència de tu ferida presència, Com mandaante chegue mar. Un moment fuerte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 Cheguevara De tu querida presencia comandante Cheguevara Hasta la victoria siempre venceremos La otra oreja Fue esto ya Mariana